Oh, oh, oh. Tele-Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Saludos Pasa un minuto de las 9 de la mañana Tenemos 8,6 grados de temperatura Y les damos la bienvenida a este lunes 18 de enero Comenzamos una semana en la que los contagios siguen incrementándose. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, compareció ayer para anunciar a todos los valencianos que aún nos quedan días muy duros de pandemia, pero garantizó, dijo la atención sanitaria, aunque los datos sean muy preocupantes. Siete de cada diez camas hospitalarias están ocupadas por casos COVID en la Comunidad Valenciana. Puig aseguró que hay capacidad para atender a los nuevos casos que se produzcan, porque los hospitales de campaña construidos en cada provincia han comenzado a funcionar al de Alicante ya están llegando desde este fin de semana los primeros pacientes. También por haber alcanzado un acuerdo con la sanidad privada, hospitales como el IMED ya están atendiendo enfermos derivados de la pública y según Puig, hay capacidad para duplicar las camas de planta y de críticos actuales. Por otro lado, el presidente del Consejo anunció para este mismo lunes la presentación de un plan de choque ...para ayudar a los sectores económicos más afectados... ...también habló de acelerar las campañas de vacunación... ...pero Pfizer, ya saben ustedes... ...que ha reducido sus envíos de momento... ...en la Comunidad Valenciana... ...ya han comenzado a suministrar las segundas dosis... ...y en Elche... ...desde el Departamento de Salud del Hospital General... ...se ha asegurado... ...que más de 3.000 profesionales sanitarios... ...están vacunados con la primera dosis... ...contra la COVID-500 de los centros de salud... ...y más de 2.500 en el hospital... Pero, por desgracia, no todos los residentes de los centros de mayores están vacunados, solo aquellos en los que no hay brotes, como el Domus B de la Lluv, de Carrus o la Residencia Senior. El resto, la de Altavix y el Asilo de Ancianos, se encuentran intervenidos por sanidad, al considerar graves los brotes detectados, y que superan en ambos centros el medio centenar de casos positivos esta misma semana, si no hoy mismo, Está previsto que el ejército regrese de nuevo a Elche para desinfectar en esta ocasión las instalaciones del asilo de ancianos, donde el brote es preocupante ya que la mitad de la plantilla ha dado positivo y hay muchos residentes infectados. La misma situación que se vive en la residencia de Altavix, según nos han informado desde la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de los Ancianos. En el programa de hoy hablaremos con la Concejal de Sanidad, Mariola Galiana ...para conocer precisamente la situación de los hospitales... ...de las residencias de mayores... ...y cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación aquí en Elche. Hoy además en nuestro programa abrimos nuestra ventana mensual... ...para los amantes del senderismo... ...y conoceremos una de las rutas más destacadas de nuestra provincia... ...con Nacho, miembro de la Asociación de Herreristas. Al ser lunes tendremos tertulia deportiva... ...con Paco Gómez y José Antonio González... ...para hablar de una nueva derrota... ...la que encajó el Elche ante el Rayo Vallecano... ...quedando por tanto eliminado de la Copa... ...y también dedicaremos el programa... ...a la cultura... ...con la entrevista al programador... ...del escorchador José Luis Mas... ...para conocer los retos de ese centro escénico en 2021... ...y en la ronda de noticias... ...pues les comentaremos la detención... ...de un hombre de nacionalidad española de 36 años... ...por llevar en su coche un kilo de cocaína... La detención se produjo en uno de los controles policiales que se establecen en los accesos a pedanías y a la ciudad para combatir el delito. Y ahora comenzamos con la música seleccionada para esta mañana de lunes con Serrat, a quien corresponda. Juan Manuel Serrat casado mayor de edad vecino de Campo Rudón Girona hijo de Ángeles y de José de profesión cantautor, natural de Barcelona. Según obra, en el registro civil, Hoy, lunes 20 de abril de 1981, Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos: que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les apareja. Después de habernos servido bien, el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carné. El mundo es de peaje y experimenta. Que todo es desechable y provisional Que no nos salen las cuentas Que las reformas nunca se acaban Que llegamos siempre tarde Donde nunca pasa nada Por eso y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican sin que sirva de precedente respetuosamente Suplica Se sirva tomar medidas Y llamar al orden a esos chapuceros Que lo dejan todo perdido En nombre del personal Pero hágalo urgentemente Para que no sea necesario Más héroes ni más milagros Para de sentar el local, no hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Aclarares quién manda y quién es el mandado. E si no estuviera en su mano, poner cotu a tal vez tesanes, mándeeles copiar cien beset. ...esas cosas no se hacen... ...gracia que... ...espera merecer... ...del recto proceder... ...de quien no suele llamar, sea engaño... Aquí en Dios guarde muchos años amén La Glorieta, con Rosmari Alonso. Ayer domingo fue San Antón, el tiempo fue magnífico para recordar lo que pudo ser una de las fiestas más populares y antiguas de cuantas tenemos en Elche. Ni hubo romería, ni bendición, ni porrate, ni hoguera en el barrio que lleva su nombre. Pero eso no nos impide, para recordar hoy lunes, al patrón de los alpargateros y de los animales, a un santo protector que buena falta nos hace. Iot ci si Sant Antoni. Mos de disculpar, però no estem peragaites, aixina que anem algra. Segurament, car patró, recordeu que l'hem passat plorat i mamargament per unes calamitats que en aquell moment pensàvem no podien ser més grans, que si el preu de l'estaronges, que els caquis ni regalats, que si Trampi, que si el Brexit, que si el calfameng global. El joven se en van del pobre, que el futuro pinta fatal. La Fidelmon parecía que estaba a punt de arribar. ¿Qué mozabía de dir? Que al pastis de adversiteit faltaba la sirereta de la pandemia global. Aixina que, Sant Antoni, en caquemos que apia mal, bosque deusen se foguera, ni mascletaes, ni sopar, ni dinars, ni cavalcades, ni coques, ni processons. Ni gozos, gats, ni parzals. No penseu que es per venjanza. No vos volem castigar. Ni en cara mens baratar vos per un altre patronat. Lo que pasa, Sant Antoni, es que el mona entropezat. En una pedra més chicoteta que una agulleta de cap. I totes les gran certeses, de sotte san capchirat. Pero, mireu, la desgracia mos afet reflexionar. Les coses que que avans les les més importants s'han quedat ben a la cua i unes altres van davant. en primer mensen la salut de familiars y arrimats, de mensen i coneguts, forasters i emigrants, dels de mensen miseria i tota la humanitat. van tot seguit, la alegria, l'estima, la caritat, la bona la la justícia i la generositat. ...perdoneu, que per la rima quede un poc desordenat. Els coches grans, els viatges, els luxes i vanitats... ...els hem deixat ben errere, alguns fins els hem borrat. No remugeu, Sant Antoni, que encara no hem acabat. De la festa del patró tampoc mos hem oblidat. Però han quedat en el ranking, un escaló més avall. Per sort, gràcies a la ciència als metges i als practicants, la lucht al final del túnel ha començat a brillar. Ja podeu estar tranquil. Si tot mon fa bondet, mos posarem la vacuna i l'any que ve a celebrar la festa més gran del poble, la del sant més estimat, amb alegria i salut i amb el fervor redoblat. Sense oblidar la lliçó que el virus mos ha donat, serem humils, solidaris en ons voldriem com germans. Com vos, benvolgut patro, estimeu els animals. Pregueu adeu, Sant Antoni, que mos guarde de tot mal, de furgais de dimoni i de virus coronats. Doneu recors a San Pere, a San Roc, a San Josep, als bons santets de la pedra i tota la cor celestial. I moret me sentit, als que al cel se n'han pujat. Pues ahora hablamos eh, de la música y del milagro del amor, interpretado por Andy Williams. Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es amanecer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 A de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro del amor que ha de vivir eternamente entre los dos y almanzar.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 que ha realizado el cantante Juan Luis Guerra. Donde nacen tus besos. ¿Será que están ellos de nube y que nadie los toca? Y que sumo mayor recompensa es llegar a mi boca Será que provienen del viento que peina los mares Ay amor cómo es esto Donde nacen tus besos Ay amor cómo es esto Nacen tus besos, tus besos, tal vez es que brotan de sueños en aguas termales. Quizás enarbolan bandera de amor en los parques. O oh, son la ecuación del gemido de los manantiales Ay amor, como es esto Donde nacen tus besos Ay amor, como es esto Donde nacen tus besos Tus besos Quizás son migajas de pan que confiesan mis labios Tal vez son descanso a mi alma en adagio de piano O vienen de notas de paso en un claro de luna Ay amor, ¿cómo es esto? donde nacen tus besos? Ay amor, como es esto Donde nacen tus besos Tus besos Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos Tus besos Y de lo nuevo nos vamos a lo clásico Recordamos grandes temas de los Beatles Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. 4. Teleelch Radio Marca.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 Quedan tres minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y en esta mañana de lunes 18 de enero, donde, donde nos cuesta un tanto digerir los malos datos del COVID de esta pandemia, se siguen incrementando los nuevos casos positivos, la presión asistencial sigue siendo muy preocupante y hemos visto como también hay otro brote ...calificado de grave por la Consejería de Sanidad... ...en la residencia del Asilo de Ancianos... ...vamos a evadirnos un poco con uno de nuestros colaboradores... ...vamos a abrir esa ventana a la naturaleza... ...y poder disfrutar de los paisajes que nos puede describir... ...nuestro colaborador mensual, Nacho Redondo... ...él es miembro de la Asociación Nacional de Gerreristas... ...y él cada mes nos ofrece una ruta inolvidable... ...que podemos realizar y disfrutar... ...de los parajes naturales que nos rodean... ...tanto en la provincia como en este país, en la península... ...damos paso a nuestro colaborador Nacho... ...buenos días Nacho... Hola Rosmarie, ¿qué tal?... Dispuesto a abrirnos esa ventana a la naturaleza, ¿Hoy, sí. hoy te quedas en la provincia por aquello de que estamos, tenemos que autoconfinarnos, no van bien esto de la pandemia. Así que te hemos colocado también al otro lado del hilo telefónico, no podemos tenerte aquí en los estudios de Tele Radio Marca, pero sí te podemos tener algo a distancia para que nos hables de qué ruta nos propones este mes de enero de 2021, la primera de este año. Sí, efectivamente. Eh, hoy quería hablaros del GR 330 Costa Blanca Interior, que es un sendero que ha preparado la Diputación de Alicante que recorre toda la provincia. Sale desde Denia y termina en Orihuela. Hace algunas, algunas curvas, algunos cambios de dirección, eh, no va recto. Para conocer eh, lo máximo posible la provincia de Alicante y los puntos más emblemáticos. Y hoy quería, como es un sendero de 20 etapas y uh -huh. 400 y pico kilómetros, quería hablaros de las seis, de las seis primeras. Vale. Eh, dudo mucho que haya algún sendero en línea recta, ¿no? <risa> <risa> Hombre, eh, sí, hay muchos que son circulares, es decir, que uh -huh. empiezan y terminan eh, en, el mismo, en el mismo punto. Nacho, eh, me, me parece fascinante eh, esta, este sendero de 420 kilómetros que bordea toda la provincia, pero has, dicho, has dado un dato positivo y es que los senderos los presentan o los venden eh, las instituciones públicas. ¿El hecho de que este sendero esté tutelado por la Diputación Provincial eh, ayuda a quien lo realiza, a quien lo recorre? Pues a veces sí y a veces no. ¿eh? En este caso el sendero está relativamente bien mantenido o podemos decir que bien, bien mantenido. Eh, hay algún punto donde puede haber alguna dificultad o alguna etapa, pero eh, sí que está eh, bien mantenido. Pero no es, no, es, eh, o sea, no es muy normal que los senderos estén en tan buenas condiciones porque hay en muchas ocasiones Se desarrolla, se, se preparan, se marcan, pero luego se inauguran y se olvidan. Es, es donde, surgen, donde surgen los problemas. No es garantía que, que una administración lo desarrolle... Eh, eh, ...signifique que el sendero esté en perfectas condiciones. Sí, lo sabemos muy bien por experiencia, tenemos aquí un sendero, es la ruta, pequeñito además... ...la ruta del Palmeral, y está en muy malas condiciones, porque las críticas le llueven al equipo de gobierno. Pues bien, vamos ahora ya a estas seis primeras etapas, de las 20 que tiene este, este sendero que está calificado... ...y además lo tenéis como el 330. El Costa... 330. Y sí. es el sendero de Costa Blanca interior. Interior, sí. Con sí, lo es que hay mucha, mucha montaña y, por supuesto, la montaña mirando al mar también. Tendremos efectivamente, vistas. Eso efectivamente. Eso tiene que ser alucinante. ¿Y por dónde comenzamos? Pues empezamos en Denia. Uh -huh. en la primera etapa es Denia, Gata de Gorgos. Eh, recorre un punto emblemático de la provincia que eh, recomiendo, a la gente, eh, recomiendo a la gente hacer, aunque solo sea la ascensión a ese, a ese monte, que es el Mongó, recomiendo que la gente se se vaya un día para allá o o que suba a través de o que suba por Denia o que suba por por Jesús Pobre uh -huh. pero es un monte que es muy bonito eh, y que eh, forma parte del parque del parque natural del, del Cap de Sant Antoni y que desde la cima se puede llegar a, a ver hasta Ibiza ¿Cuántos parques naturales tenemos en el mongó? ¿El mongó es parque natural o...? El, Mo no? el mongó forma parte del parque natural del Cabo de San Antonio, del Cabo de Santo Antoni. Eh, tiene, tiene que ser, el Cabo de Santo Antoni tiene que ser una verdadera joya en cuanto a biodiversidad. Lo tenemos en la puntita de, del Mediterráneo. ¿Y, y qué, qué, qué, qué podemos ver en el Cabo de San Antonio, en el Cabo de Santo eh, aparte de la, aparte de la vegetación, de, de la fauna y de la flora, eh, pues como llega hasta el mar, pues podemos ver las calas, el propio cabo, eh, las vistas a un lado y al otro de gran parte de, de la costa alicantina y de gran parte de la costa de la costa de Valencia, ¿no? Porque se ve, se ve hasta la ciudad de Valencia. En lo alto del Mongó eh, se ve hasta hasta la ciudad de Valencia y el y el puerto. Es pero muy... aparte, dime, uh -huh. perdona, perdona, ¿Es muy recomendable entonces visitarlo en verano o en invierno? ¿Da, da Hombre, igual la estación del, del año? En verano, puede, en verano puede hacer un poco de calor, pero, pero, es, pero el resto de las estaciones o hasta junio o cosas así, visitar el Mongó es una, es una, es una excursión que, que merece mucho la pena, aunque solo hagas eso, que no hagas eh, ni toda la etapa ni todo el sendero. Vale, pues te recomiendas iniciarlo en Denia. Eh, supongo que buscar el sendero que estará bien señalizado en Denia, ¿no? Eh, ¿Desde dónde, <ríe> ¿desde dónde lo se puede coger ese sendero? Vale, la primera en la frente. Esta primera, esta primera etapa eh, está señal, eh, señalizada de un modo un poco irregular y depende los municipios en los municipios por los que pasemos, por los que vayamos pasando. Es decir, eh, Denia, eh, Javea, Gata de Gorgos... Los dos primeros municipios, Denia y Jabea, están señalizados un poco, un poco regular. Empezamos por sub, eh, ascendiendo al Mongo por el, por el lado de Denia. Uh -huh. La subida es eh, bastante empinada y hay que llevar mucha precaución porque los últimos metros hasta la cima eh, habrá que trepar. Es decir, habrá que utilizar las manos para, para poder avanzar y, y llevando mucha precaución porque con, en un traspiés, nos podemos hacer muchísimo daño. Entonces es algo que nosotros, por ejemplo, en la página web en senderosgr.es recomendamos que en esta etapa se vaya con precaución, que no es aconsejable ir con niños, eh, en fin, que con mascotas, con mascotas, en este caso con perros tampoco, y que se lleve que se lleve mucha que se lleve mucha precaución. Llegamos uh -huh. a la cima y comenzamos el descenso. Hacia, eh, hacia la localidad de Jesús Pobre. Ahí ya el sendero se, el sendero se allana y eh, poco a poco, entre campos de cultivo de, de viñas, vamos, vamos llegando a Gata de Gorgos. Me he dejado, me he dejado, ¿Jabía? Eh, ¿Jabía dejado? un par de cosas, por, sí, pero por Javia por el municipio, por la localidad no se pasa, se pasa por el término municipal. Pero me he dejado en el Mongó, por ejemplo, la Cueva del Agua, y eh, los bancales de mampostería y las colonas y las colonias agrícolas que bueno ya no se utilizan pero que eh, hasta hace hasta hace décadas se eh, se utilizaban para cultivar en las faldas en las faldas del Mongó y esos bancales de mampostería y de piedra en seco pues eh, creo que es importante importante conocerlos porque bueno hay otros hay en otras zonas en mallorca Por ejemplo, en las Islas Baleares, que se le da muy, mucha importancia a las construcciones de piedra en seco, pero también hay que destacar que aquí en la provincia de Alicante eh, tenemos mucho de, mucho de ello y es importante conocerlo. Y allí, especialmente en, la, en las laderas del, del Mongo, pues bueno, es un atractivo más. Bueno. ...y un punto cultural que hay uh -huh. que conocer... ...bueno, los bancales de mampostería... ...no es algo único de Denia del mongó... ...tenemos aquí en no, el hombre. pantano, ¿no?... ...los agricultores, <ríe> sí, sí, sí, sí. en el, la zona del pantano... ...creo que todos los cultivos están así... ...con muros sí, de es, piedra... ...están así, pero en, en esa zona... Están, ...están muy bien conservados... Uh -huh. ...ya te digo que existe una colonia agrícola... ...en fin, que forman un conjunto... ...que es, que es destacable... ...y sobre todo es el hecho de que están... ...de que están muy bien conservados. Uh -huh. Con lo que merece la pena entonces visitarlos... ...y la Cueva del Agua, ¿qué, qué es? ¿Una gruta natural? La Cueva del Agua es una, una gruta natural... ...que hay, eh, bueno, hay que desviarse un poquito... ...hay que desviarse un poquito del sendero... ...pero bueno, son unos cientos de metros... ...para ascender a la, para ascender a la Cueva del Agua... ...y bueno, cuando, cuando hay lluvias importantes y todo eso... ...pues se produce ahí dentro de la cueva... Eh, bueno, pues como una, una balsita, y bueno, es, es interesante conocer que dentro de esa, de esa mole de piedra como es el mongo, pues Ajá. que dentro está, dentro está eso. Pero entonces, ¿cómo debemos ir equipados? Porque prácticamente nos, nos ofreces una ruta en la que hay que escalar o trepar, según tú... <risa> ¿Hay que meterse sí, sí, sí, en, hay una, que en una gruta? Supongo que las cuerdas. ¿cómo, no, cómo no, no, que no, no, no, no, ah. no, pero vamos a ver. En la gruta, la, la cueva no es complicada. Es, o uh -huh. sea, es un acceso. No sé, si la gente conoce los, el calar del mundo, pues es un acceso mucho más cómodo y mucho más sencillo, por ponerte un ejemplo de, de cueva, ¿no? Eh, hay que ir, sí que hay que ir bien preparado. En este caso hay que llevar, aunque el final de la etapa es muy cómodo y es por pista y por campos de cultivo, pero el inicio sí que es importante llevar eh, calzado apropiado para para trepar. Tampoco hace falta llevar cuerdas, pero no unas, no unas deportivas cualquiera. Es mejor ir con botas de montaña para evitar torceduras. Luego el descenso del mongó eh, bueno, tiene un tramo también que es conflictivo y proteger los, tobillos es, proteger los tobillos es importante. ¿Y cómo se protegen? ¿Con las botas? ¿Botas altas? Eh, pues, con botas altas. Yo, por ejemplo, eh, hay veces que utilizo, que utilizo tobilleras, no unas tobilleras ahí como si, como si me hubiera partido el tobillo, pero uh -huh. sí que unas tobilleras. Si utilizo en vez de botas eh, zapatillas de montaña, pues me pongo, me pongo tobilleras. Uh -huh. ¿Y qué va a decirte? ¿Y es importante cuando salgamos a la montaña y hacer senderismos, rutas ya de esta, de esta envergadura, estar asegurado? Es muy importante, es muy importante. Nosotros, nosotros siempre lo recomendamos porque eh, eh, puede pasar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, haciendo, haciendo una ruta por los Pirineos, pues tuve un percance en el tobillo, me puse nervioso, me puse a correr y me pisé mal una piedra y me, me hice, me hice un esguince y claro, si no estás asegurado y tienen que venir a, tienen que venir a buscarte eh, eso hay que pagarlo en ¿Y? cambio, si estás asegurado pues el seguro cubre, cubre el rescate ¿y cómo se asegura uno? pues por ejemplo eh, lo, eh, lo más sencillo y creo que más adecuado es recurrir a, a la Federación Valenciana de Montaña que ellos tienen un seguro te dan una tarjeta Y si, vamos, que no queremos que pase, pero si pasa y hay un accidente, bueno, llamas a, al 112 y luego se gestiona a través del Seguro de la Federación el, eh, vamos, la recogida de, de la persona que se ha herido. O sea, que a, eh, todos aquellos rescates que, de los que informamos, por desgracia, que se producen, sobre todo los fines de semana, por la afluencia de personas y senderistas en las montañas de la provincia, rescates en helicóptero, eh, con la movilización de bomberos, todo eso se tiene que pagar por parte del accidentado, del herido, si no está asegurado. El bolsillo del herido tiene que hacer frente. Efectivamente, efectivamente, y, y bueno, a lo mejor me, me llueven tortas, pero yo creo que, creo que debe ser así, porque... Todos debemos aprender que eh, la gente que viene a rescatarte eh, pone en muchas ocasiones su vida en riesgo y entonces, eh, claro, eh, por, lo menos, por lo menos que reciban eh, un pago por su, por su trabajo, porque hay un despliegue de helicópteros, hay un despliegue de camiones, hay un despliegue de personal que cuesta un dinero y no se puede ir, digamos, a, a lo loco, hay que, hay que estar un Hay que estar asegurado como, como mínimo. Y, y otra cosa, eh, porque estamos hablando, al plantearme una ruta con cierta dificultad, eh, estamos hablando de cómo afrontarla. Eh, has hablado del equipamiento, de las tobilleras, has hablado del seguro y del agua. ¿Qué pasa cuando una ruta es larga, como la que nos estás planteado, planteando? Eh, ¿Qué pues... es recomendable? ¿Un litro congelado, dos litros? ¿Cómo se puede llevar el agua? Pues vamos a ver, yo utilizo cantimploras de aluminio porque eh, ya tendría que haber muy mala suerte para que se llevaran un golpe y se rajaran. En cambio, si son de plástico, si son botellas de cristal no, pero si son botellas de, de plástico, pues les puedes dar un golpe y quedarte sin agua. Nosotros, por ejemplo, en la página web eh, esas recomendaciones también las hacemos. En este caso, la etapa, la etapa es larga. Pero eh, pero sales de Denia, llegas a Gata de Gorgos y en medio podrías desviarte unos cientos de metros a Jesús Pobre y acceder eh, pues pues a algún bar o a algún establecimiento que tuviera uh -huh. que, que pudiera proveerte de agua, ¿no? De agua y de comida, que es importante tanto hidratarse como como alimentarse para que luego no nos den pájaras y, y todas ya, esas cosas. Pero si te pierdes en el Mongó es fácil perderse. ¿En esta ruta? En ¿o el está el ¿Es fácil perderse en la 330, en la ruta que nos estás proponiendo? Porque la gente eh, se pierde. Generalmente, sí, generalmente no es, no es fácil perderse. Pero ya hablaremos, por ejemplo, eh, más adelante hay una etapa donde un colectivo ha, hecho, ha querido hacer reivindicaciones y la mejor manera que ha encontrado para hacer las reivindicaciones es eh, destrozar la señalización. Vaya, Entonces, y... con, la cantidad de, con la cantidad de caminos y trochas que salen... ...es, eh, es in, eh, imprescindible llevar algún sistema de posicionamiento o mapa... ...y la ruta trabajada desde casa... ...que eso es algo que la gente eh, no suele hacer... ...que es eh, echarle, echarle una visual a la ruta antes de salir... ...para, para ver qué nos vamos a encontrar. O sea que eh, hay, hay gente que se dedica a boicotear las rutas... ...por lo que has dicho... Eh, hay gente, claro, hay gente, propietarios de fincas, que no les, no les parece bien que, que una ruta pase por, su, pase, pase por su terreno y o cambian las señales o las deterioran o las rompen. En este caso era un colectivo que quería hacer una reivindicación, uh -huh. que yo apoyo, estoy total, eh, les, les apoyo totalmente en su reivindicación, pero los senderistas no tenemos culpa de, de sus problemas claro, y <risa> no y tenemos tanto. por qué pagarlo y, y esto, esto es en cuanto a las señalizaciones que podemos encontrar en el monte, pero ¿qué pasa con las páginas web? hay rutas que están mal colgadas, no sé si a propósito por ignorancia pero eh, también nos, nos puede, puede ser una trampa mortal rutas que nosotros nos descargamos y pensamos que el GPS nos puede llevar y, y luego lo que pasa es que pues nos perdemos ¿Eso puede ya, hombre, puede pasar. Este este es un tema este tema que me com, que me comentas es un tema muy com, muy complejo porque eh, por eso insisto en eh, tener algún sistema de posicionamiento y una y, y no solo tener el sistema de posicionamiento eh, por ejemplo hay una página muy conocida que es Wikiloc. Yo prefiero utilizar la la página no la página sino la aplicación para el teléfono del Instituto Geográfico Nacional y eh, recomiendo echarle una, una, una ojeada a, a lo que te puedes encontrar. Porque, por ejemplo, el otro día, no es de este sendero, y disculpa que me desvíe un poco, pero el otro día una amiga me dice vamos a hacer esta etapa, tal cual. Leyó el nombre y dijo pues esta etapa. Y en las fotos el chico llevaba neopreno. Y digo, pero ¿tú te das cuenta cómo va vestido él? Anda, pues sí. Y ya empiezas a leer la descripción Y claro, eh, <risa> era, invierno, era invierno y no nos íbamos a meter a nadar, <risa> yeah. y sin neopreno, entonces es, es importante, creo que es muy importante estudiarse un poco la ruta que se va a hacer uh -huh. eh, antes en casa, vale. para luego que nos, surjan, que nos surjan esos problemas, ver el tiempo, qué va a hacer, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, esto era importante saberlo. Son consejos de un senderista pues, totalmente experto y veterano, como tú, Nacho Redondo, porque además perteneces a la Asociación Nacional de Senderistas. Bien, pues sí, estamos, estamos todavía que no hemos salido de la primera etapa, ¿no? de las 20 que tiene eh, la ruta que nos estás proponiendo, que es en el interior de la Costa Blanca. Estamos ya, hemos escalado el mongó, hemos bajado, hemos, hemos pasado por Jesús Pobre, que es un municipio, de, eh, me encanta el nombre, que está, eh, <risa> supongo que en dirección a Gata de En la Marina Gorg, Alta. En la Marina Alta, sí. dirección a Gata de Gorgos. ¿Y, y hacia dónde vamos, Jesús Pobre? Va, lo llegamos pasamos, llegamos, llegamos. Eh, entre campos de cultivo de viñas uh -huh. y de masías, eh, Llegamos a Gata de Gorgos, este tramo es un tramo sencillo y nada ahí ahí hacemos ahí hacemos la la primera parada uh -huh. la primera la primera noche o bueno como se quiera como uh -huh. se quiera distribuir el sendero y luego la segunda etapa hacemos que, gata de gorgos Pastel. Que, que, que, que por cierto gata de gorgos es una un, un pueblo eh, digno de ver no porque ahí <risa> o, o cómo es no yo creo que estuve una vez solo pero por, atraída por la cestería que hacen allí exacto exacto exacto hay mucho hay mucha oh, hay mucha cestería Y, bueno, a mí me va más el tema, el tema de naturaleza, uh -huh. es, es una zona, es una zona, aunque es la provincia de Alicante, pero es una zona que llueve muchísimo, entonces uh -huh. es una zona verde, Cata eh, de Gorgos tiene, tiene un río y, bueno, es, es, un, es, un, pueblo, es un pueblo pintoresco, uh -huh. vamos. Bien, pues eh, tú has propuesto que descansemos ahí, pernocemos? Sí, sí, sí, termina, termina ahí la, la, primera, la primera etapa y yo creo que es... En este caso es interesante, es interesante distribuir las etapas como las ha distribuido quien ha creado el sendero. Entonces, eh, porque, bueno, están calibradas para... Algunas son un poco duras, pero están calibradas para que siempre eh, se llegue a un punto donde puedas, donde puedas perdoctar. Uh -huh. Y una vez que... Al, a la mañana siguiente... Eh, a, a la mañana siguiente salimos de Gata de, Gordo, de Gorgos en dirección a Parcén que por cierto eh, en Gata de Gorgos si me... puede haber albergues, hostales, campings, sí, sí, sí, eh, sí, hoteles, sí, sí, por supuesto, de todo, hotel. ¿no? sí, vale. sí, sí, sí, hay de hay de todo. Uh -huh. Gata de Gorgos hay de todo. Hay de todo y bueno, eh, un, a, a pocos a pocos cientos de metros eh, está la estación del del tram que te puede devolver a, a Alicante o hacia o hacia donde tú quieras y luego pues hay autobuses que te vamos, que te pueden subir a Valencia, uh -huh. bajar a Alicante, a Elche, en fin. Ya. Eh, no me enredo más. Vale, pues si no queremos pernoctar, <risa> también podemos hacer esa primera ruta, el mongó, sí. y terminar en Gata de Gorgos y coger pues, el propio coche que hayamos podido aparcar, alguno de nuestros amigos o que nos recojan, y volver a Elche. Y luego, al día siguiente, volver a hacer la segunda etapa, que sería de Gata sí. de Gorgos, ¿hacia dónde? A Parcent, a ¿Sí? que, sí, que es, otro, es otro municipio dentro del Valle de, del valle de Pop. Eh, salimos de Gata de Gordos, Aquí, bueno, eh, pedimos a la Diputación que ha, ha modificado el trazado del sendero, pero no ha borrado las señales del, del antiguo trazado. Entonces, aunque terminan en el mismo punto, pero bueno, puede haber algún, algún problemilla de, de localización. Entonces, uh -huh. bueno, que lo tengan en cuenta. Nada, subimos, eh, subimos, a la, eh, subimos a la sierra del Esteldete, que es una sierra, como os he, como os he comentado antes, como hay tanta vegetación, como, hay tan, como llueve tanto, hay eh, una vegetación espectacular y es una sierra muy poco conocida, se merece, se merece una excursión también, igual que el Mongo, aunque sea exclusivamente para conocer esa sierra, y bueno, pues eso, bajamos, bajamos desde oh, la sierra del Esteldete. ¿Celdetes de celda? Sí. Cel Sí, con ese con ese Con ese es el sí. Y no se sabe por qué ese nombre, es Ni idea, ni idea, uh -huh. <ríe> ni idea. Bueno. ¿Y, y bajamos de la Sierra de Seldetes. Bajamos, bajamos de la Sierra de Seldetes, la coronamos, bajamos de la Sierra de Seldetes que tendremos unas buenas vistas en lo alto en lo en lo alto de ella, tanto del Mongó, de la etapa del día anterior. Como de, como de parte de la, de la comarca de la Marina Alta. Y vamos dejando ya el Cap de San Antonio, el Cabo de San Antonio. Sí, lo sí, vamos sí. Dejando. El Cap de San Antonio lo, lo dejamos ya. Uh -huh. Y eh, bajamos eh, dirección Benisa uh -huh. y nos desviamos a, a, hacia, hasta Cenilla. Yo en este punto le tengo así un poco de cariño porque yo alargué la primera etapa un poco más y pedí autorización a, al dueño de un terreno para poder pernoctar en su. ...en su terreno, ¿no?... Eh, ...puse ahí mi, mi hamaca... ...de árbol a árbol... ...y, uh -huh. y, allí, y allí pasé la noche... Uh -huh, ...vaya, ¿En y hamaca? nada. hamaca... ...eso sería sí. una noche estrellada de verano... No? Eh, sí, era, ...sí, sí, sí, fue... ...fue el verano, el verano pasado... ...bueno, el verano, más bien, más bien septiembre... ...y fue allí, fue allí... ...y bueno, fue, fue chulo... ...porque además por la noche recibí la visita... ...la, la, la visita de una... ...de una piedra de jabalíes y nada, estuvo, estuvo curioso. La piara, sobre todo el comportamiento de la madre, de, de, de la jabalí, que puede ser sí, muy sí. agresiva, ¿no?, si te metes con su, sus crías, sus jabatos. Bueno, yo he, tenido, yo he tenido bastantes encuentros con jabalíes y siempre suelen, eh, no, siempre suelen, no, siempre huyen, ah, no, ¿sí? nadie, no te vale. enfrentan, sí, sí, sí ah, no pues no es lo que, no, dice, que no es lo que dicen muchos de los que se han encontrado piaras de jabalíes. Mira, eh, ayer, mismo, ayer mismo encontré una y además una, yo creo que la más grande que he visto en la Sierra de Plans, en, en la Carrasqueta, y salieron todos huyendo. ¿eh? No, pasó, no pasa absolutamente, absolutamente nada. Otra cosa es lo que dicen, de si va herido, bueno, la cosa puede cambiar, pero en este caso eh, huyen siempre. Yo ya te digo, me he encontrado un, en un montón de ocasiones con ellos y nunca ha pasado nada. También puede ser por, eh, por cómo eres, Nacho. Igual te huelen y saben que hay que huir de ti <ríe> Bueno, sí, bromas sí. aparte. Eh, seguimos, me encanta. Entonces, hiciste pernoctaste con el permiso del propietario del bancal eh, y sí. eh, continuaste hacia Cenilla, has dicho. Hacia, eh, no, no, pasé. Esto, ah. esto era un poquito a unos, met, a unos cientos de metros de Cenilla y al día siguiente, bueno, me levanté, recogí, lo dejé todo limpio, por supuesto, y eh, seguí dirección al Valle de Pop y a Parcen. El Valle de Pop es, eh, según yo llegué, es muy bonito porque lo ves desde lo ves desde alto y es un gran campo de, de cultivos de viñas con los pueblecitos a un lado de a un lado y al otro del río Gorgos. Es uh -huh. es un es un valle es un valle muy chulo y es digno de, de reseñar tanto los campos de viña como los ríos Raus que hay en mhm eh, y la, eh, la torre medieval de Alcalalí uh -huh. y eh, las infraestructuras hidráulicas que hay, que hay en los diferentes pueblos, en Iber, en Barcén, que te vas encontrando, que aprovechaban la fuerza del río para, para trabajar. La verdad es que no sé, toda la nomenclatura Alcalalí eh, parece que eh, toda la infraestructura hidráulica pueda ser medieval. ...aunque aparte, pues, tiene... no Puede ser, no, sí, sí, es medieval, es medieval, es medieval. Ah, es okay. incluso uh -huh. la torre medieval de Alcalalí, lo mismo, sí, sí, es un. Y musulmana. Eh, Nacho, ¿y qué seguimos? ¿Hay entonces mucha infraestructura histórica, eh, hidráulica? Sí, hay, hay, hay mucha infraestructura, hay mucha infraestructura histórica. Es eh, uno de los puntos de la provincia de, la provincia de Alicante donde eh, eh, los árabes eh, uh -huh. estuvieron hasta, hasta más tarde, uh -huh. porque de otros puntos se, le, se les expulsó se le antes. Y, y has dicho que es el Valle de Pop. El Valle de Pop. Hay un libro, hay un libro que se llama La Montaña Azul, uh -huh. que yo recomiendo, eh, que habla de, de, del, de un caudillo moro, uh -huh. Que, eh, bueno y te cuenta te cuenta eh, historias de Jaume I y del caudillo del caudillo moro este que luchaba que luchaba contra Jaume I ...y que describe, describe muy bien todo el entorno... ...entonces si la gente se anima y quiere echarle una leída... ...es un libro, es un libro entretenido. ¿Pero es una novela histórica? ¿Hay mucha parte de ficción o es un ensayo? Eh, eh, hay, parte, hay parte de ficción... Uh -huh. ...pero, pero sirve, para conocer, sirve para conocer el territorio... ...y, bueno, y algunas uh -huh. <risa> luchas que se, produjeron, que se produjeron en la época. Vale, precioso... Bien, y el Valle de Pop lo tenemos en la segunda etapa, ¿y dónde termina? Lo tenemos en la termina en Parcén. ¿En uh -huh. Parcén. Parcén, Parcén. Ah, en Parcén. Parcén, ah. sí, en el municipio de Parcén, que también tiene, también tiene hotel, eh, albergue, si quieres, quieres uh -huh. quedarte a pernoctar. Y entramos en la tercera etapa. Entramos, eh. entramos en la tercera etapa. Y nos etapa, vamos que a quedar es... en la tercera etapa, porque creo ah. que ¿verdad? no hay tiempo para más. ¿Querías meter seis etapas? ...con tanto es, tesoro bueno, que hay en cada una de ellas... ...es casi sí, imposible... Hombre. ...bueno... <risa> no sé por no, minutos, hacerlo, ...por no hacerlo demasiado largo... ...ya claro, es que en 20 minutos... ...que es lo que más o menos dedicamos a este programa... ...a este rincón del senderismo... ...no caben seis etapas, es imposible... ...vamos con la tercera, venga... ...bueno, pues la tercera etapa... Eh, ...va de Parcén, de Parcén a Castel de Castells... Uh -huh. ...es una etapa que está bien señalizada... Eh... Lo primero que nos encontramos es el es el col de Rates, que bueno a la gente que a la gente que le gustan los rallies las carreras de coches pues lo conoce lo conoce seguro uh -huh. lo que hacemos es salir de, par, de Parcén y a través de una subida bastante empinada eh, llegar a lo alto llegar a lo alto del del col de Rates. Uh -huh. eh, en lo alto del col de Rates, eh, bueno pues las vistas son las vistas tanto a un lado como al otro son son muy bonitas y es que ver, no sé cómo no sé cómo expresarlo pero es que en serio las vistas tanto del término municipal de Tárvena como como lo que lo, la etapa del día anterior se ven desde allá arriba eh, impactan porque es una zona es una zona con mucha vegetación claro. y vamos aunque la gente solo subiera con el coche pararse allí uh -huh. parar el coche y bajarse y dar una dar una pequeña vuelta No sé, mm, creo, que es, creo que es interesante. Pues, pues sí que lo puedes definir muy bien. Describe lo que podemos ver arriba del col de les rates, ¿De rates? Pues, ¿Qué, eh, ¿Qué vemos? Sí, ¿Qué el vemos? col de rates Es la, es la vegetación. Ya vemos, ya vemos eh, tipo de la serrella, eh, ¿Qué pino. hay? Eh, pino y, y alguna mancha de, de bosque mediterráneo, de alguna encina, eh, coscojas, en fin, pero muy muy de aquí, pero uh -huh. pero con mucha con mucha densidad. Uh -huh. Con mucha densidad. Entonces, pues bueno, es es, es bonito. A ver, rapaces, vemos también no? A ver, rapaces, es difícil porque ten en cuenta que por ahí pasan coches, que hay mucha gente, que en lo alto que en lo alto del resta de, del col hay un restaurante, entonces hay siempre bastante movimiento y y ver ver fauna es es complicadillo, pero simplemente las vistas ya ya llenan y compensan, por ejemplo, el que no el que no haya el que no haya tanta uh -huh. fauna precioso y, y hay a, además del paisaje del bosque frondoso porque es lo que estás describiendo bosque frondoso de pino hay algunos elementos arquitectónicos tenemos porque has hablado de, del castell de castells eh... Sí, pero eso eh, eh, de Castel de Castels eh, uh -huh. lo más adecuado es que el, el mes que viene eh, hablemos de, del, ah, patrimonio, vale. del patrimonio histórico de Castel de Castels, porque está más bien en la, en la etapa número 4. Aquí eh, lo que vamos a encontrar, sobre todo cuando, cuando pasemos el col de Rates, es mucho mucho campo de cultivo que depende en la época en la que vayamos que en la época en la que vayamos, por ejemplo, si vamos ahora dentro de unas semanas, pues ya encontraremos el almendro en flor. ¡Ah, qué bonito! Todavía hay almendros allí porque aquí en Elche ya casi no quedan. Sí, sí, claro, allí llueve, allí llueve mucho. Llueve bastante ah. más que aquí, entonces sí pueden, pueden mantenerse sin riego artificial, etc. Ya me estoy imaginando el olor y esa visual... Pues sí, la verdad es que eso tiene que ser precioso. Nada que envidiar sí. a, a esos árboles japoneses, eh, a los cerezos <risa> Nada que envidiar exacto, exacto. nuestro sí, almendro sí. en flor. Nacho, creo que no hay más tiempo. Hemos, hemos llegado a las 10 de la mañana y acabo de recibir un WhatsApp de uno de, de tus seguidores de este programa. Ah, sí, José Joaquín Velda. Que, ah, sí, sí, lo conozco. Pero él, él no, se, no, no se va a la tercera etapa. Que, que Ponemos el punto final, ¿no? La tercera eh, etapa. Sí, como tú, como tú veas. Sí, sí, sí, sí. Porque él quiere quedarse aquí en el se Dice que te pregunte porque ya que te pateas tanto, y hemos hablado un poco del pantano de Elche, eh, los vertederos, con la nueva contrata de basura, esos vertederos que tenemos en el Ferriol, eh, en la Sierra de Escremach, ¿cómo, cómo, ¿cómo los estáis viendo? ¿Es verdad que se han cerrado los vertederos que hay en la Sierra de Ferriol? Eh, aquí me pillas, lo que pasa uh -huh. es que José Joaquín me conoce de la época de cuando yo militaba en ecolog ah, ecologistas en acción. Ya, dale, dale. ya no milito en ecologistas en acción. Eh, no, los ¿no, ventederos... has paseado, ¿No has paseado por Ferriol Sí, sí, sí, sí, sí paseo, sí paseo por Ferriol, pero no sigo, no sigo, no, no, no sigo como antes la actualidad, antes, el, la, la actualidad ¿Y, como, porque... y como senderista en Ferriol eh, están todos tapados ya eh, los vertedero, el vertedero ese industrial de Ferriol. El vertedero, bueno, eso de llamarlo industrial es un poco, es un poco bueno. arriesgado porque al final se, al final sé que se vertió de todo. Sí, bueno, ahí eh, había de todo. Sé, sí, sé que se, que, sé que se, bueno, se colmató, Sé que se colmató mmm, y pidieron autorización para, para ampliarlo, es decir, para, para ir a, eh, vertiendo más, uh -huh. más basura, pero al final no se, creo que no se ha recibido la autorización y entonces eh, se ha quedado así. ¿Las restauraciones qué hacen? Pues las restauraciones que hacen son muy pobres y me consta que hay problemas de infiltración de aguas porque ha habido incendios que han uh -huh. quemado, la, la base que le ponen uh -huh. de plástico uh -huh. eh, se ha quemado y bueno, eso, eso se infiltra, los lixiviados se infiltran y, y perjudican. Uh -huh. Pero yo, si él quiere saber de todo ese tema, creo que lo más adecuado, lo más acertado es que se pusieran en contacto con Ecologistas en Acción o con cualquier otra asociación uh -huh, ecologista uh -huh. y, lo, y lo preguntara. Bueno, yo aquí he hecho de intermediaria. Teníamos <risa> a, un, a un seguidor que por WhatsApp quería, quería preguntarte precisamente cómo está recuperándose el medio ambiente de, de los vertederos que hemos tenido en el municipio y que seguimos teniendo, porque el vertedero de la Sierra de Escremasse Ah, esa zona vosotros ya eh, la habéis eh, olvidado para hacer cualquier ruta, ¿no? ¿Desaconsejáis rutas por la Sierra de Scremats. Eh Bueno, eh, como te comenté en una de las primeras intervenciones, eh, por allí pasa el GR-125, el, el Camino Hernandiano, ah, sí, por, muy próximo, y hace muy mal, hace muy mal olor <risa> sí, en, en, muchas, en muchas ocasiones, y uh -huh. creo que da una imagen de nuestro municipio que, que no es la que… ...la que luego te puedes encontrar... ...con puntos como el Hondo... ...como el Clos de Galván, Galván... ...o como, nuestro, como el patrimonio cultural... ...tanto de la ciudad como de las pedanías... ...entonces tener eso así... ...que nosotros de broma lo llamábamos el caca 2 ...por la envergadura que... ...por la envergadura que... ...que está pidiendo... Pues bueno, me parece un poco lamentable, junto con, junto con el resto de vertederos que hay desperdigados por todo el término municipal. Creo que sería, aprovechando ahora, sería importante exigir que por lo menos se clausuraran en unas condiciones adu adecuadas, puesto que ya poco se puede hacer por... Eh, por mejorarlos. El, el nombre de KK2 eh, eh, también viene no solo por lo que significa, sino por el K de, de la montaña. ¿Va creciendo? <ríe> por, va, es, va, ¿Va creciendo en metros eh, por la basura acumulada? Claro, va creciendo en metros por la basura acumulada eh, de, alto, de alto llano, uh -huh. pero de ancho sí que va creciendo. Sí, por supuesto que va creciendo, sí. Bueno, Nacho, tenemos que poner el punto final. Eh, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo eh, hablando en verde, no en marrón. Hombre, yo creo nos, que hemos, creo que hemos nos visto… Nos hemos ido a los vertederos, vamos a… Eh, sí, la tercera etapa que dices que termina en… Termina en Castel de Castel. Que eh... allí hay de todo para pernoctar también. Sí, sí, sí, sí, sí. Allí hay de todo. Eh, era, era um, Casti castel de castel, es castillo de castillos. Uh -huh. Era el, el punto donde el caudillo moro Alaska, eh tenía tenía su base, digamos su base de operaciones y de allí controlaba controlaba eh, gran cantidad de castillos y la zona de la marina alta, la marina baja y la el y el Contat. Pues eh, Nacho, eh, intentaré buscar la novela, La montaña azul, me tiene la que fascinar, una novela histórica eh, que además describa el paisaje que lo tenemos a la vuelta de la esquina, muy cerquita, y que los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de ellos, gracias a que sigue conservándose a pesar de los pesares. Nacho sí. Redondo, muchísimas gracias por esa ventana que abres todos los meses aquí en Teleelch Radio Marca. El mes de febrero te esperamos para seguir en la ruta que es larga, ¿eh? en esta ruta de, es larga, por el sí, interior sí. de la Costa Blanca, por el interior de nuestra provincia. Gracias. A vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana, ya estamos en la segunda parte del programa La Glorieta, que lo comenzábamos hablando de esa ruta de senderismo con nuestro colaborador Nacho Redondo, miembro de la Asociación Nacional de Gerreristas, que nos ha ofrecido las primeras rutas por el interior de la Costa Blanca. Hemos comenzado en el Mongó y hemos, terminado, eh, hemos pasado por el Valle de Pop, ...y hemos terminado en Castell de Castellis... ...volveremos a retomar esa ruta... ...el próximo mes... ...y ahora como es lunes... ...tendremos en unos segundos... ...esa tertulia deportiva... ...con nuestros compañeros José Antonio González... ...que ya se encuentra en el estudio... ...y con Paco Gómez... ...hablaremos de la última derrota del Elche Club de Fútbol... ...pero antes de la tertulia deportiva... ...vamos con la música... ...con la de Luis Eduardo Aute... ...una voz que se apagó... ...en 2020. Fue en ese cine, te acuerdas... ...en una mañana al este... ...del Eden. ...James Dean tiraba piedras... ...a una casa blanca... ...entonces te besé... Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media En esta misma mesa Yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras Aunque sé que me responderás muy bien Ten, esta foto es muy fea El más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta Calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores, no sea. Sé. Que no kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom Tele-Elch Radio Marca Un día sin el nuevo Sea León suena así ¡No, no, no, no! no! Y uno con el nuevo Sea León también ¡No!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 Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana. Es lunes y ya tenemos con nosotros al director de esta casa, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross, Buenos días. Hemos llegado al lunes, ¿eh? Parece mentira, con esta situación de pandemia en la que vivimos. <risa> Hemos llegado y llegaremos al siguiente y al otro y al otro y, y hay que ser optimistas y positivos y al final venceremos al bicho, seguro. Eh, y José Antonio González. Muy buenos días, José Muy Antonio. Buenos días, Ros. Bueno, pues eh, estamos contentos de estar juntos y estamos un poco decepcionados de tener que hablar de la derrota del Elche. Pero más que de la derrota, porque un partido se puede partir eh, del juego que vimos. Sí, el del Elche, Elche eh, cayó eliminado de la Copa del Rey con un, en un nefasto partido, pero rodeado de eh, situaciones caóticas para el propio Elche. Primero, ...que el partido se tuvo que retrasar hasta en dos ocasiones... ...estaba previsto para las 12 del mediodía... Eh, ...no se pudo retirar la nieve de esa ciudad deportiva del Rayo... ...se atrasó a las 4 de la tarde, tampoco... ...y se atrasó a las 10 de la noche pero en otro campo... ...algo que yo no sí. había vivido en, en 30 años de, de profesión... ...lo que habla de una muy mala previsión por parte del Rayo Vallecano... ...y peor todavía por parte de la Federación Española de Fútbol... ...que es la organizadora del torneo... El perjudicado fue el Elche. ¿Por qué? Porque el Elche tenía previsto la vuelta el mismo sábado a las seis y media de la tarde. Se iba a jugar a las doce. Tenía un avión a las seis y media para regresar, pernoctar en casa y preparar el partido de mañana que es vital para los intereses del Elche. ¿Qué pasó? Primero, que no pudo regresar el sábado. Segundo, que tuvo que jugar a las diez de la noche en un campo helado a tres bajo cero con dos lesionados más en ese partido Madre que cayeron. O sea, fue una auténtica odisea. Eh, por supuesto, no llegaron hasta ayer ...con lo que ha habido un día menos de recuperación y hoy se van... Eh, ...además de todo ello... ...es cierto que el equipo hizo un partido nefasto... ...pero también que el técnico lo que hizo entre los lesionados... ...y los que reservó para el partido de mañana puso un equipo desconocido... ...muchos canteranos, jugadores no habituales de, de la liga... ...y la verdad es que la imagen fue realmente lamentable ¿no?... ...pero estas cosas suelen pasar cuando... ...un equipo como el Rayo se lo toma en serio... ...y pone un buen equipo competitivo... Quiere seguir en la Copa del Rey y el otro, como el Elche, tiene la mente puesta en el partido ah. de, de mañana. Entonces, todo eso es lo que sucedió. Yo creo que el Elche fue perjudicado notablemente, pero es cierto que uh -huh. eh, si nos ponemos en ese sentido, eh, Almirón no puso el equipo más competitivo claro. posible y sabíamos que no lo iba a hacer por el partido de mañana. Entonces, José Antonio, eh, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que mereció la pena el sacrificio de la Copa para poder hacer algo en la Liga? Eh, ¿Mereció la pena y era necesario, José Antonio? Bueno, hombre, si mereció la pena lo sabremos mañana y lo podremos valorar mañana, ¿no? Que es el partido importantísimo de Liga contra el Real Valladolid, un rival directo en la lucha por la salvación, el equipo vallesoletano que está metido también en la parte baja de la tabla y que solo tiene dos puntos más que el Elche, el Elche que va a arrancar una nueva jornada en puestos de descenso. Eh, yo creo que por esa parte todos entendemos al técnico Jorge Almirón eh, que respecto al partido de Copa del Rey, pues reservó a la mayoría de titulares, ¿no? quitando a Iván Marcone, que como no puede jugar en Liga, también eh, disputó el partido contra el Rayo Vallecano de titular. Pero más allá de eso, como bien ha explicado Paco, eh, lo realmente preocupante es la imagen que volvió a ofrecer eh, el Elche, porque todos entendemos eh, que era, pues, eh, en este caso, el partido de Copa le llegaba en el peor momento al equipo licitano, en medio de una plaga de lesiones. Además, ...ausencia no de jugadores cualquiera... ¿no? De, ...de futbolistas muy importantes... ...para el Elche esta temporada... Eh, ...además en Liga encadena ya 11 jornadas consecutivas... ...sin vencer... ...y como digo está metido en puestos de descenso... ...y por eso digo que el partido... ...le llegaba en el peor momento... ...y por si fuera poco pues eh, todas las circunstancias... ...también que rodearon... A, ...al horario, a la propia sede... ...yo creo que eso tampoco ayudó nada... ...ahora bien, esto no lo puede eh, utilizar... ...ni el equipo ni el técnico Jorge Almirón... ...como excusa para... Justificar lo que vimos el pasado sábado que eh, sin ninguna duda es uno de los peores partidos eh, pues, eh, eh, que le, yo le recuerdo al Elche, no, no, no vimos eh, carácter competitivo, fue un equipo totalmente de circunstancias y una vez más se volvió a evidenciar que, que este Elche no tiene fondo de armario y que hay jugadores ahora mismo que, que no están para jugar eh, con el equipo ilicitano. Ahora ya, pues a pasar página, eh, punto final a la Copa del Rey. No ha sido un torneo muy brillante por parte de Leche esta temporada y, como digo, pues al final ha terminado molestando más que otra cosa. Si el sacrificio eh, vale la pena, lo veremos mañana, ¿no? Es un partido importantísimo. El técnico Jorge Almirón está más en el alambre que nunca y, y tanto él como sus jugadores están obligados a dar un paso al frente. Yo creo que mañana todo lo que no sea eh, ganar. Eh, pues eh, no va a ser positivo, ¿no? Por mucho que le eche mejor es su versión, porque al final, eh, como te digo, son muchos partidos sin, sin conseguir la victoria. Y, y no sé, yo creo que todo lo que no sea ganar pues va, a seguir, eh, va a ser prolongar la mala racha Después encima el Elche tiene partidos muy complicados El equipo licitano, bueno, todos lo son en primera para él Pero es que luego el domingo vendrá aquí el Martínez Valero el Barcelona eh, Para acabar el mes de enero hay que ir a Valencia Es decir, son partidos muy complicados Y si no empiezas a sumar victorias ya contra los rivales directos eh, El Elche lo va a pasar realmente mal, aunque todavía queda mucha liga eh, ¿Estáis de acuerdo en que hay jugadores que no están para estar en la liga? Sí, eh, lo llevamos que, diciendo que, tiempo ya. ¿Los dos estáis de acuerdo? Sí, o sea, sí. Que hacemos, de, vale. eh, entonces hablemos de los lesionados. Ya sabéis perfectamente, bueno, la afición también sabe qué jugadores son los que sobran. Bueno, como el club no habla, porque el club no dice ni quién sobra ni quién no sobra, ni quién viene, ni quién no viene, ni quién está lesionado, ni quién no... Bueno, eh... ¿se han presentado ya fichajes en este...? No, ninguno. Ah, ¿Todavía no? No, no, no. ¿No se ha abierto todavía el mercado? Sí, sí, sí, está abierto desde el 4 de febrero, pero, desde el 4 de enero, pero no se ha presentado ninguno. Ah. El primero se va a presentar... Ah, pensaba que sí. No, en 70 minutos se va a presentar el primero. Pero que... sabéis ya quién es. Sí, Joan Mojica, eh, colombiano, eh, fue anunciado el viernes por la tarde... Uh -huh. Y Este es el primer refuerzo que va a llegar. El técnico de Leche ha perdido hasta seis fichajes, lo que demuestra que hay muchos jugadores de los que llegaron en el mercado veraniego que no han dado la, la talla y yo creo que todos somos conscientes de algunos de los, de los nombres. Y Almirón eh, sabe que se la juega mañana, porque por mucho que su representante sea el dueño del club, es decir, si alguien, tiene, si alguien está bien agarrado eh, como entrenador es Jorge Almirón, porque el dueño es el que lo ha fichado y es su representante, Pero vamos, el dueño yo me imagino que no se quedará de brazos cruzados si ve que el equipo se sigue hundiendo y no es capaz de sacar eh, partidos adelante. Y como bien decía José Antonio, si mañana no se gana, difícilmente será pensar que se le va a ganar al Barça el domingo o al Valencia o al Villarreal, que son los próximos rivales y ya son rivales de mucha mayor enjundia. ¿no? Que por cierto, una buena noticia para el Elche es que Messi, con toda probabilidad, no va a estar... <risa> el domingo aquí en el Martín de Valero, porque ayer fue expulsado con Roja Directa a la Supercopa de España, y eso le va a acarrear algún partido de suspensión que se cumplirían en la Liga. Por tanto, lo normal es que Messi no juegue el domingo contra el Elche, lo que ya creo que deportivamente es una buena noticia para el Elche. No para el fútbol, porque nos gusta sí, ver a los mejores, también. pero para el Elche sí es buena noticia que no esté el mejor jugador del mundo en su estadio. Pero lo que tú decías, ahora mismo, eh, más allá de los que vengan, que tienen que venir de aquí al... 1 de febrero, que es cuando se cierra el mercado, eh, el, con, lo, con, la, con las mulas que hay que arar es con los que hay ahora mismo en, en el vestuario. Ahora mismo son estos los que están los que nos tienen que sacar adelante. Eh, Jorge Almirón es consciente de lo que se juega. Vamos a ver en esa nómina larga de lesionados cuáles son recuperables para mañana, porque yo creo que hay cuatro bajas seguras, que son eh, Fidel, eh, Tete Morente, eh, Núquen Fulú, ...y el otro... Uf, ...no sé, seguido Carrillo... recupera, ...bueno, e Iván Marcone... ...perdón, Iván Marcone tampoco va a estar... ...esas cuatro bajas son seguras... ...Morente, Fidel, Nuque... ...que se lesionó... ...el otro día en la Copa... ...y Marcone seguro que no van a estar... ...y luego muy dudosos... Eh, ...Dani Calvo... ...que ni siquiera pudo ser titular en la Copa... ...porque se resintió de un golpe en el tobillo... Veremos los delanteros. Eh, Lucas Boyer es fundamental que Lucas Boyer pueda estar el, el mañana martes. Guido Carrillo, más dudoso. Veremos qué dice hoy el técnico, si se lo lleva o no. Y el otro, creo que era eh, Diego González. Diego González, no. exacto, el central Diego González. Eh, si se recupera Diego González y Lucas Boyé, pues yo creo que tendrá un once de más garantías, con un, buen, con un central atrás y con sobre todo una referencia atacante. Va a ser fundamental la recuperación de algunos de estos, porque insisto, a día de hoy, en estos momentos, hay ocho jugadores en la enfermería. Mm, rezamos para que la mitad se puedan recuperar y, y mañana puedan estar sobre el tapete, porque es un partido clave. El, los tres puntos de mañana... De sumarlos a no sumarlos pueden ser la diferencia de la permanencia este año o el descenso. Sé que queda toda la segunda vuelta, incluso dos partidos atrasados de la primera, que el Elche jugará contra el Barça y el Sevilla, pero contra rivales directos y el Valladolid es el que marca ahora la zona de permanencia es fundamental. Ganar mañana significaría salir del descenso, uh -huh. pero perder mañana es que te podrías ir a 4 o 5 puntos de la permanencia y viene el Barça, que lo normal es perder, y vas a Valencia, que lo normal es perder. O sea, Lo de mañana es una finalísima y eh, Almirón yo creo que sabe que se juega su futuro. Eh, José Antonio, ¿de dónde vienen tantos lesionados esos ocho jugadores Pues eh, de los la, dos últimos partidos? La mayoría del partido de la semana pasada, el pasado lunes contra el eh, Getafe, que fue una derrota súper dolorosa en el Martínez Valero ante otro rival directo, otro equipo que estaba... ...metido en la parte baja de la tabla... ...que llevaba también una mala dinámica... ...el conjunto dirigido por José Bordalás... ...un partido que se saldó con una derrota... ...como digo, muy dolorosa, 1-3... ...a pesar de que el Elche empezó ganando ese encuentro... ...en el minuto 4 marcó su primer gol... ...con la camiseta franjiverde de Raúl Guti... Pero fue un espejismo, ¿no? porque al final, con el paso de los minutos, el Getafe cada vez se iba creciendo. El Elche, que después apenas generó peligro, más allá de una clarísima ocasión de, de Peremilla, que es cierto que la tuvo para marcharse al descanso ganando 2-1 el Elche, se perdonó y el Elche lo pagó en la segunda parte. Los lesionados, pues eh, o las lesiones en ese caso, fueron también determinantes. ¿no? En el primer minuto de partido se lesionó Lucas Boyen, una acción en la que hubo mucha mala suerte, Fue a golpear desde lejos y, y le pegó al césped en vez de al balón. Eh, después eh, creo recordar Diego González que acababa de salir de una lesión en la segunda parte. Tampoco pudo eh, continuar, tuvo que ser sustituido nada más empezar el segundo tiempo. Fidel, eh, probable, probablemente no, uno de los mejores jugadores de leche esta temporada, nada más arrancar el segundo tiempo, también tuvo que ser sustituido por una lesión eh, muscular y, y para completar pues, toda esta serie de catastróficas desdichas, eh, Iván Marcone también en la segunda parte, nada más empezar, fue expulsado por doble amarilla. Así que fue el caldo de cultivo perfecto para que el Getafe, que es un equipo que a pesar de que no llegaba bien, es muy intenso, que tiene muy claro a lo que juega, ...pues le dio la vuelta al partido... ...el problema es lo que te comentaba Ross, ...que el Elche en los últimos encuentros... ...está ofreciendo una imagen muy muy pobre... ...apenas eh, genera ocasiones de peligro... Uh -huh. eh, ...tampoco sabemos muy bien a lo que juega... ...en el sentido de que... Eh, ...sí, tiene la idea de salir jugando desde atrás... Eh, ...tocando la pelota, asumiendo muchos riesgos... ...pero a partir de ahí... Eh, ...el otro día por ejemplo faltó Lucas Bollet... ...todo el partido... Y, y no había una referencia arriba, eh, no se sabía muy bien a qué jugaba el Elche y es un problema grave. Por eso el técnico Jorge Almirón también en la previa del partido de Copa lo dejó muy claro, ¿no? Espera entre cuatro, cinco o seis refuerzos para este mercado invernal. Así que, eh, bueno, hay que cambiar casi medio equipo. Eh, la verdad es que tenéis muchos frentes abiertos ahora después de estas dos derrotas, pues tenéis el mercado de invierno abierto y por tanto vamos a ver cómo mue se mueve ficha, cuál va a ser el futuro. ...del equipo, pero también cuál va a ser el futuro del técnico... ...también tenéis abierto... Sí, ...el bueno, futuro de, de, de, Almirón. de Almirón... ...hay muchas interrogantes... Eh, ...primero en, el, en cuanto al mercado... Eh, ...estamos hablando de los que entran... Pero, ...o de los que se va a fichar... ...pero habrá los, que sacar futbolistas... Claro. ...antes de bueno. entrar dice el refrán que hay que dejar salir... ...el Elche tiene una ficha libre solo... ...que es la que se ha utilizado para Johan, Johan Mújica... ...o sea a partir de ahora si quiere fichar 4 o 5 jugadores más, tendrá que dar 4 o 5 bajas. Tendrá que decirle a hombres como Jason Lukumi, hablo de jugadores que claramente no han dado un rendimiento ni esperado ni desesperado, o sea, no han dado, han dado cero. Eh, futbolistas que están teniendo pocos minutos, Dani Calvo, puede ser Luismi, Sánchez Miño, de los que más minutos ha tenido y de los que menos han rendimiento han, han dado, eh, esos serían a priori nombres para descartar ...y para dar entrada a otros, ahora mismo haría falta aparte de Mujica que podría debutar mañana... Eh, ...como lateral izquierdo, un central, eh, un centrocampista organizador, posiblemente un extremo si se va Lukumi... ...un delantero, es que haría falta en todas las líneas y estamos hablando no de relleno sino de refuerzos... ...jugadores que de verdad, y eso lo matizaba bien Almirón, sean mejores... ...que los que hay, es decir, que el Elche tiene que firmar 5 o 6 titularísimos... ...o sea, jugadores importantes... ...eso habla muy mal de la planificación deportiva de este verano... ...porque está claro que se ha fallado en jugadores importantes... ...pero es también lo que pasa cuando llegas el último... ...y el Elche llegó el último gracias al ascenso... ...al mercado y con poco dinero... ...cuando llegas el último al mercado y con, eh, con, el, eh, con el presupuesto más bajo... ...pues tienes esto, ¿no? que tienes que recoger lo que sobra... Y además de jugadores, la mayoría que quedan libres. Eh, es normal también equivocarse. Pero, Pero con esto no estoy justificando claro. ni al club ni al entrenador. Esto es lo que hay, lo sabían y le han sacado muy poco rendimiento. Sobre todo porque en los primeros dos meses hubo mucho rendimiento. ¿Por qué ahora eh, Y además hubo mucho rendimiento con los jugadores que venían del año pasado. ¿Por qué no se siguió apostando por ellos? ¿Por qué se intentó meter a los nuevos cuando los viejos, entre comillas, eran los que daban buen resultado? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Eso es una cuestión de Almirón que claramente ha errado en la elección de los eh, 11 de los equipos uh -huh. en las últimas jornadas. Pero ahora el Elche no llega al, el, el último al no, mercado. No, no, ahora tiene más ventaja porque es de los pocos que tiene dinero la mayoría no tienen dinero para firmar, el Elche le quedó un remanente de dos millones de euros largos porque eh, es el dinero que guardó por si tenía que hacer frente a la multa de Bruselas, uh -huh. como no tuvo que hacer frente, se desestimó, el Elche es de los pocos que tiene algo de dinero para firmar, es decir, tiene las mismas, ya no digo más ventajas, pero tiene las mismas oportunidades que el resto, a ver, las mismas, está claro que el Madrid va a tener mucho más dinero para firmar que el Elche, cada uno en relación a su presupuesto, Pero el Elche puede moverse en relación a los Valladolid, Huesca, a sus rivales directos. Si a estas alturas solo ha firmado a uno, yo creo que le está haciendo un flaco favor al entrenador y al equipo. Yo creo que se debería haber firmado ya alguno más. Lo que pasa es que el modus operandi del de, dueño, de Christian Braganich es eh, es un negociador nato, no digo que esto esté mal, uh -huh. y lo que hace es esperar, esperar a que el fruto vaya madurando y que al final le salga más barato ese fruto es decir, ahora va por un futbolista que sale muy caro y lo que prefiere es llegar al último momento que sale más barato el jugador ya se desespera y dice, venga, va, sí, quiero jugar en el leche. a lo mejor ahora o no, hoy no quiere Pero el día 1 de febrero dices es que si no me quedo sin jugar. Bueno, es, son las tácticas negociadoras de, del argentino que, insisto, en cualquier otro negocio pueden ser muy brillantes en el mundo del fútbol. Esperar para el final significa muchas veces quedarte sin eh, jugadores apetecibles. Pero bueno, eh, vamos a ver, él es el dueño, él es el que manda, él es el que... Uh -huh. Ha puesto el dinero, pero el que también lo puede perder si el Elche baja a segunda división. Sabemos que el dueño no hace declaraciones, pero sí Almirón y Almirón con respecto a, al mercado invernal. Supongo que lo habéis acribillado a preguntas de uh -huh. qué necesita el Elche para, para poder a, hacer un buen papel en esta, en esta vuelta de, de, de temporada sí. de la Liga. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué declaraciones hace Almirón al respecto? Sí, como te digo, en la previa del partido de Copa, al ser preguntado, dijo cuatro, cinco o seis eh, refuerzos, y eso sí, eh, dejó muy claro a Almirón que tenían que ser, como ha dicho Paco, jugadores importantes que vengan a, pues, a mejorar la competitividad del, del equipo. Pero y después... dio pistas, y no, delanteros, pistas... defensas... Ahí no se moja. Pistas él no ninguna. se moja, porque mm. no lo tendrá muy claro. No, él argumentó que... No puede hablar con los que tienen que dejar su sitio, es decir, con los que van a dar de baja. Es, es decir, hasta claro. que no venga un central, no voy a hablar con el central al que le voy a dar salida para que no se me venga abajo. Por claro. si no viene finalmente ese central y el que le iba a dar la baja tiene que seguir conmigo. A ver, puede ser una buena eh, táctica. Para... Es que creo que es lógica. Es lógica, es lógica. Lo que pasa es que todo el entorno blanquiverde se desespera, ¿no? Porque no sabe eh, quién sí. va a venir y quién se va a ir. Pero yo entiendo esa manera de, de, de negociar y de afrontar la situación. Yo no voy a decirle a este defensa, que ya no cuento con él, hasta que no tenga un recambio importante. Porque no sé que no venga ese recambio claro. y se me venga abajo el defensa. Entonces, por eso, eso es lo que argumentó el viernes. Que no había hablado todavía con los que no contaba o contaba menos hasta que no tuviera claro quién iba a venir. Eh, claro, por eso, eh, José Antonio, ¿cómo están eh, los ánimos en el banquillo? ¿Los jugadores qué dicen? Bueno, los jugadores por lo menos de puertas para afuera, eh, unión total, eh, ellos son conscientes de que esta iba a ser una temporada muy complicada, que no todo iba a ser tan bonito como en los primeros partidos, porque recordemos que Stelche firmó el mejor arranque en primera división de su historia, y, y bueno, al menos de puertas para afuera, pues unión total, pero lógicamente en este bache, pues... Eh, Claro, imagino que, que estarán bastante tocados, aunque futbolistas importantes eh, hablaron la semana pasada, como por ejemplo el portero Edgar eh, Badía, y, y el catalán apelaba a eso, ¿no? a la responsabilidad de cada uno, a la responsabilidad individual para ser autocríticos y, y que cada uno individualmente dé un paso adelante en favor eh, del equipo. Ahora mismo la, la situación es muy complicada, por lo que te decimos, ya son 11 jornadas sin ganar, ...ha pasado mucho tiempo y sobre todo lo peor es que da la sensación de que el equipo en vez de evolucionar... ...está involucionando, es decir, cada vez, eh, cada semana va, va peor... ...por eso decimos que el partido de mañana es, es tremendamente importante... ...un Elche que se va a tener que reponer a las numerosas bajas que tiene ante un rival directo, el Real Valladolid... ...que tampoco está en su mejor momento, sí que consiguió pasar su ronda de Copa contra un segunda división B... Eh, ...contra la peña deportiva, pero eso sí tuvo que hacerlo en la prórroga... ...incluso y después de una primera mala mitad... ...así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana en Zorrilla. O sea, eh, supongo que ese campo estará despejado de nieve... ...no habrá temperaturas bajo cero... No Hombre, da. temperatura bajo cero, Valladolid es Valladolid. ¿A ¿Qué hora ¿Ese es? es el campo, se a las 7 de la tarde. Igual no toca todavía bajo cero. Si fuera a las 10 de la noche, pero Imagínate. sí habrá una temperatura fría, pero no más fría que el lunes pasado. ¿eh? O sea, que el pues. sábado pasado, que se terminó el partido a 3 bajo cero. Esperemos que no se congelen las aspiraciones del equipo. Eh, Paco, hoy en a todo gol. Hoy no, aquí, no hay a todo gol. Ah, ¿no? no, tendremos a todo gol el miércoles cuando hay copa, no hay a todo gol. Ah, es verdad. A, a todo es gol y cuando hay liga. Es cierto. Por tanto, hoy, bueno, pero, podremos ver el resumen del partido en el uh -huh. tiempo de deporte. En Telenit, además también en ese tiempo de deporte sobre las 10 menos 10, eh, veremos las primeras impresiones del nuevo fichaje, del primer uh -huh. fichaje del mercado invernal de Johan Mojica, el internacional uh -huh. colombiano y bueno pues eh, hoy sí. tendremos una previa del partido de mañana en Elche en Punta, tampoco uh -huh. tenemos tertulia hoy, hoy para nosotros no es lunes claro, hoy para claro. nosotros es viernes, <risa> el, partido, el partido mañana. Mañana es mañana y el, el miércoles partido. para nosotros será lunes, el miércoles tendremos tertulia, tendremos uh -huh. a todo gol esto es lo que nos toca vivir en este fútbol de jornadas cierto. entre semana de copa los fines cierto. de semana, el lío tremendo que hay Sí, eh, <risa> lo único cierto que tenemos es que se nos fueron las aspiraciones eh, para llegar a la final de la copa del Rey, bueno. no ha podido ser y eso que nos dio un Un pelín, un pelín de, de, de alas para poder soñar ¿no? los sí. primeros partidos que Sí, ganó pero yo el creo que el Elche, lo de soñar con la final de la Copa, eso le ha pasado una vez en la vida, en 98 años, fíjate si es difícil. Yeah. Y para eso hay que apostar, y el Elche no está apostando por la Copa. Y no te he preguntado por Nino, ¿jugó? Jugó, jugó, jugó todo el partido, y bueno, yo creo que acabó como ayer Messi, desquiciado, los grandes jugadores cuando sus equipos, eh, dan un tostón de partido, acaban desquiciados. Y yo creo que Nino acabó desquiciado porque los buenos jugadores se nota cuando no están a gusto y el otro día Nino no estaba a gusto porque el partido fue muy malo, porque el equipo en el que él integraba, a él le gustaría que lo pusieran con los titulares, claro. no con un equipo tan de circunstancias como el otro día. Por eso digo que, a, que acabó bastante desquiciado, pero bueno, es un, yo creo un super profesional, jugó los noventa y tantos minutos que duró el partido, a tres bajo cero, fue el capitán, Y bueno, yo creo que en ese sentido fue uno más y no se le caen los anillos por jugar este tipo de, de partidos. Y tuvo un gran mérito estar Total. todo el tiempo en el terreno sí, del sí, juego, sabiendo luego. lo que había. Se, desde luego. Muchísimas gracias, Paco. A ti, Ross. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ross. Ya veremos si el miércoles podemos dar buenas sí. noticias. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias. La hemos comenzado con la actualidad deportiva y en unos segundos vamos a repasar.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 Alicante 205. ¿Estás pensando en comprarte un de eléctrico o híbrido pero crees que no encaja en tu presupuesto? Tranquilidad, en Peyo Grupo Marcos Systems tu coche híbrido es más barato que uno convencional. Además, el punto de carga de tu plaza de garaje te lo llevas gratis. Pide cita a través de nuestra web pellogrupomarcos.com. Oferta válida solo en concesionarios Peyó Grupo Marcos en la provincia de Alicante.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 Recuerda, este martes a las seis y media, Valladolid Elche, en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y dentro de la ronda de noticias, eh, evidentemente tenemos que hablar de la situación de nuestros hospitales, del proceso de vacunación, y para ello tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, ...a la concejal de Sanidad, Mariola Galeana... ...muy buenos días, Mariola. Muy buenos días, Romero. Eh, primero, antes que nada, el viernes despedíamos la semana... ...con datos eh, muy preocupantes... Eh, ...con contagios que se han disparado... Y con más ingresos hospitalarios y ocupación de UCI. Ayer mismo el presidente del Consejo decía que tranquilos, que hay capacidad para duplicar las camas eh, hospitalarias y las camas de críticos. Y ya estamos viendo cómo entran los primeros pacientes en el hospital de campaña que se levantó en Alicante. Mariola, ¿cuál es la situación hoy por hoy en el hospital de Ilche? Porque el presidente decía que siete de cada diez camas. Eh, del hospital, hospitalarios de los hospitales valencianos están ocupadas. ¿Cuál es la situación en Elche? Bueno, eh, pues como estamos observando, tanto a nivel como nivel a nivel, eh, a nivel comun comunidad valenciana, disculpa, eh, con referencia al resto de España, pues bueno, la presión hospitalaria en nuestra ciudad, siguiendo esa consonancia, pues eh, se, a día de hoy eh, hay una presión importante, tanto en UCIS como en, en, en ingresos. Y sí que es cierto que hay un margen de capacidad, eh, porque contamos con, con, con poder ampliar un poquito más esas camas y esas UCI. Eh, con, también contamos con ese hospital de campaña, como decía ayer el presidente. Y, a su vez, eh, también la consellera la semana pasada dijo que, bueno, pues si hiciera falta pues, algún caso... Eh, de gravedad se sí podría inclusive derivar a, a, a hospitales privados. Pero bueno, independientemente, sí que eh, he de decir que aunque haya mm, eh, más capacidad de circulación de camas, eh, yo lo que sí que apelaría y diría claramente que, la que, vamos, que estamos muy preocupados, hay una presión importante tanto en los hospitales, tanto todos sabemos en, nuestras, en nuestros eh, centros de salud Y, y bueno, yo desde aquí nuevamente quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de que bueno, entramos, entramos en semanas, en estos 15 días próximos vamos a entrar en unas dos semanas muy difíciles, muy complicadas, muy críticas porque ya nos avisan los expertos de que todavía no se ha alcanzado el pico. Por tanto, eso se traduce en que se van a seguir habiendo positivos y en ese gran aumento de positivos se traduce que muchos de ellos pues, tendrán que ser ingresados y otros tantos en UCI. Por tanto, hay que apelar nuevamente a, que, eh, a esa responsabilidad eh, colectiva e individual y, por supuesto, eh, yo desde aquí, como decía, quiero hacer un llamamiento que extrememos la precaución y cómo la podemos extremar pues independientemente de todas las medidas sanitarias que conocemos y que hemos estado utilizando a lo largo de, de estos meses, como la mascarilla y demás, es limitando al máximo nuestros contactos sociales, que al final eh, es lo único que va a poder frenar eh, este incremento exponencial tan significativo que está sufriendo pues, eh, tanto Europa como, como España como nuestra, nuestra, nuestra ciudad. Es decir, evitemos esas relaciones sociales eh, porque estamos, como todos sabemos, en esa tercera ola y eh, para poder frenar este contagio tan, tan preocupante es pues bueno, pues eh, haciendo vida con nuestros convivientes y limitando al máximo nuestras relaciones sociales y por supuesto usar siempre, siempre, si no podemos limitarla por cualquier motivo, eh, el uso de la mascarilla es fundamental para poder eh, pues frenar o no contagiarnos. Al margen del llamamiento eh, para sí. la responsabilidad eh, individual desde el ayuntamiento y ante esta preocupación que cada vez va en aumento porque los datos no disminuyen sino incrementan, van ustedes a pedir al, o han pedido al Gobierno valenciano que aplique medidas más restrictivas en el Che sobre todo teniendo bueno, la tasa de incidencia por encima de los 400 como el cierre perimetral de la ciudad de momento eh, de momento no se van a pedir medidas adicionales porque como bien sabes eh, sabes que hace poquito se han hecho unas nuevas eh, restricciones y están valorando desde el Gobierno valenciano pues que, que cuando tú eh, haces unas medidas restrictivas no son, su resultado no es inmediato. Es decir, necesitas el proceso de unos días, de unas semanas para ver ese resultado. Eh que de momento estamos con estas medidas que se aplicaron hace poquito para ver ese resultado, pero es que aunque eh, nos dicten medidas eh, más restrictivas, el, el, el eje fundamental para no, la no transmisión es que individualmente nosotros, vuelvo a insistir, limitemos nuestros contactos sociales. Eh, no podemos tener un policía en, en, eh, detrás de cada, de cada ciudadano eh, para que, que sean efectivas esas limitaciones. Es, eh, yo sé, y lo digo desde los inicios, que la verdad que la ciudad de Elche, muchísima gente, la gran mayoría, lo, lo han hecho muy bien durante estos meses, pero tenemos que hacer eh, un, un esfuerzo más hasta que esta vacuna nos alcance a todos el limitar al máximo nuestras reuniones. Sobre todo, sobre todo en esos momentos en los cuales nos retiramos la mascarilla, que es lo que nos protege. Es decir, eh, eh, debemos de limitar eh, comidas, debemos de limitar eh, o, o dejar de hacerlas de momento, no pasa nada. Ya van un momento de hacer esas comidas, esas cenas, esos cafés, que también serán casos. Eh, fíjate, en un, en un café de 10, 15 minutos... Eh, hemos, sabemos de muchos contagios, o esos sea, son con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares Es decir, eh, podemos seguir con, con nuestra vida, pero eh, en esos momentos tan, eh, que nos desprotegemos debemos de evitarlos y, por tanto, eh, apelo nuevamente a que limitemos ese tipo de reuniones y nos expongamos de esa forma a, a, a, al virus. La pasada semana el alcalde hablaba de esa intervención del geriátrico de Altavix por el brote eh, que, que sigue aumentando el número de casos positivos. Era un brote grave y por eso el Sanidad ha intervenido en la residencia de, de Altavix y este fin de semana hemos conocido que la misma gravedad eh, se encuentra en otro brote que se ha declarado en el asilo de ancianos. ¿Cómo está la situación en el asilo de ancianos? Bueno, efectivamente, como bien comenta, se ha surgido un brote muy muy significativo, desafortunadamente también en el en el asilo de nuestra ciudad. Eh, he de decir que bueno, a lo largo de, de este fin de semana se han estado haciendo gestiones para eh, que venga hoy mismo eh, la unidad biológica del ejército para desinfectar todo todo el asilo. Y a su vez también eh, se hemos hecho gestiones en colaboración, por supuesto, siempre con Salud Pública, eh, de que se incorporaran seis enfermeras más al asilo, que se han ido incorporando eh, a lo largo del fin de semana, una vez que, que se les dio el, eh, bueno, la PCR negativa, obviamente, para poder eh, entrar a este tipo de, de sitios. Y ya te digo, hoy, a día de hoy ya nuevas seis enfermeras para que puedan atender a esos pacientes eh, o residentes más la UME y bueno y vamos y salud pública va a estar muy pendiente en el tema de, de volver a repetir sus PCRs y demás porque la idea de estas dos residencias que comentabas es que eh, a la mayor brevedad posible se cierren los brotes para poder entrar a vacunar. Si envían seis enfermeras al asilo de ancianos y enviaron cuatro, dos enfermeras y dos médicos a la residencia de Altavix, ¿eso significa que hay más contagiados en el asilo de ancianos que en Altavix? Bueno, más o menos el número está a la par. También hay que decir que el, el, el asilo, eh, como sabes, es, es, es digamos que no es público. Eh, ellos todavía tenían personal que... que que podía apoyar. Y en el caso de Altavis eh, sí que es cierto que se han incorporado estos efectivos que comentabas, pero eh, la idea es que paulatinamente se vaya incorporando mayor personal. ¿Ustedes también reivindican eh, más personal sanitario en el geriátrico de Altavis como lo hacían o lo han hecho los familiares, que consideran que la intervención ha llegado tarde y es escasa? Hombre, eh, entendemos que mmm, sabemos que la, la presión. Nosotros desde el inicio apoyamos. Eh, a ver, estamos en dos aguas, ¿no? Entendemos eh, la situación que actualmente tiene Sanidad y, por supuesto, entendemos a los familiares. Hemos hecho mediación, pero también he de decir que hay veces que hay trabajos que hace Salud Pública o que hace eh, en nuestro Hospital General que es silenciosa y ellos llevaban mucho tiempo detrás de que esta situación se revertiera. De hecho, se solicitó en varias ocasiones a que la Consellería de Políticas Inclusivas eh, revertiera ese contrato eh, o esa concesión privada, por, porque ya hace meses que se sabía que esa gestión no, no estaba siendo eh, la más correcta o efectiva. Y, bueno, al final, Sanidad eh, ha tenido que, que entrar en G2, que quiere decir tomar el control... ...de la residencia a nivel sanitario, no, no, no eh, excluyendo esa, esa contrata privada. Y es cierto que nos comentaban desde Salud Pública... Que, ten, ...que estaban teniendo problemas de conseguir más efectivos... ...porque también entendemos que los efectivos que envíe el Hospital General... ...con todos sus, eh, digamos, eh, centros de salud que son de su área... Eh, ...quiere decir quito de un sitio y pongo en otro, porque actualmente... Eh, hasta que no se realicen nuevas contrataciones, que no es fácil, porque a día de hoy sabemos que casi todos los sanitarios están en activo, pues eh, de momento han dotado con este personal, pero la idea obviamente es ir incrementándolo para poder eh, alcanzar eh, todos esos residentes. Y en el caso del asilo, es cierto es que eh, es una contratación privada que han hecho ellas, eh, en colaboración, eh, claro que sí, con Salud Pública y, y, y bueno, el, la idea, ya te digo, es reforzar estas dos eh, residencias para limpiar los brotes eh, lo más rápido posible y así poder eh, finalizar ese proceso de vacunación en estas, en estas residencias. Pues hablemos de ese proceso de vacunación eh, porque desde el Departamento de Salud del Hospital General ya han dicho que están vacunados todo el personal sanitario A falta uh -huh. de, de muy pocos y en las residencias de mayores vemos que ni el, la de Altavix ni el, ni el asilo de ancianos se ha podido empezar esa vacunación, pero desde Salud Pública se decía que sí que iban a compaginar, que aunque hubiesen brotes, iban a, a aislar a las personas sanas no contagiadas uh -huh. para vacunarlas. ¿Cuál, cuál es el sí. proceso de vacunación que se está siguiendo en Elche? Bueno, el proceso de vacunación sabemos que, que, que se comenzaba a nivel nacional, con, como bien decías, con las residencias de ancianos. ¿Qué pasa? Que, como estábamos comentando, al haber brotes tan significativos, no, en un primer momento no, no valoraron entrar. Cierto es que ahora eh, puede ir cambiando ese protocolo, como decías, en aislar los que eh, se ve que ya se, que no, o no son positivos o van... Eh, eh, ese proceso ventana, finalizándolo, aislarlos y comenzar con ellos. Pero independientemente del tema de las residencias, luego venía, sabes que es eh, residencias, sociosanitarios, hemos comenzado con los sanitarios, que eh, de, hablabas del general, pero el Vinalopó también ha alcanzado prácticamente a su 100% de, de sus sanitarios en esta vacunación. Eh, también la semana eh, pasada se, se vacunó al centro ASFEME y ahora, eh, como decíamos, empezaré, se comenzará en, en esos positivos o sea, esos, perdón, esos negativos aislados de esas residencias, que eso yo veo que va a ir un poquito más paulatino para, para, para, para hacerlo con, con, con mayor efectividad, pero a su vez, eh, si mientras se van resolviendo estos, estos brotes, sí que se va a comenzar a vacunar en centros ocupacionales, en, en, dependientes, en, en dependientes graves que estén en casa, a sus cuidadores, los centros de día también, a discapacidad, discapacitados, los grandes dependientes y todo el colectivo sociosanitario y cuidadores de este tipo de personas. Es decir, mientras no se vayan resolviendo eh, eh, estos brotes, en la, la vacunación no va, a parar, no va a parar, va a continuar. Allá, donde dentro de estos grandes vulnerables, de, dentro de estos grandes dependientes y, por supuesto, sus cuidadores, eh, porque al final en, en muchos lugares eh, han entrado esos, esos positivos o esos brotes a raíz de, de, de, de, de, bueno, pues de la vida cotidiana que, que todos tenemos. Entonces, van a hacer un especial hincapié ahí. Hoy he de decir que, que, que nosotros, en realidad, la comunidad valenciana, sabes que hemos estado... En, eh, bueno, una de las eh, primeras en mayor ritmo, ¿no?, en, en suministrar dosis. Y, eh, por supuesto, la, la provincia de Alicante también, Elche también. Hoy reci se recibirán en la provincia eh, más dosis, para comenzar con todo este plan de, de vacunación que te comentaba. Pues se recibirán en torno a unas eh, 10.000 dosis. Y nada, a partir de ahí, continuar con todos estos colectivos y luego siempre teniendo muy en cuenta de esa segunda dosis, eh, que todos sabemos que a los 21 días hay que desuministrarse y, y, por, y, y de ese modo cerrar ese círculo con esa, con esa segunda eh, dosis, que, que es lo que todos sabemos que al final es lo que nos, nos va a inmunizar. Y así sí. paulatinamente se irán incorporando... Mm -hmm. Conforme se vayan recibiendo más vacunas, se irán uh -huh. alcanzando mayores colectivos. Eh, y la última pregunta, obligada. ¿Han sobrado dosis? ¿Se han vacunado concejales funcionarios en este de este ayuntamiento sin que le tocase? Sí. como ha ocurrido en otros sí. lugares? Bueno, he de decir, aquí no, no ha sobrado dosis. Afortunadamente, quiere decirse que, que por eso la práctica totalidad de nuestros sanitarios están... ...están vacunados porque se, se, se han usado... ...por eso somos la primera comunidad en vacunación... ...porque se han, se han, se han consumido todas... ...y luego con respecto a... a, a, a, a yo, ...vamos, a, a concejales... ...y de base, porque lo preguntan... ¿no? ...porque se ha oído en los medios estos días... ...en algunos lugares... ...aquí en Elche decir que, que ningún concejal... Y, y personal que yo sepa a, a priori de, de, de sanitario que no, lo, que no lo correspondiera, no ha sido así, pero por supuesto lo que me toca a mí más cercano, que es lo que me preguntabas de, de concejales, por supuesto que no. Y ante eso que me dices, me parece, me parece eh, no, no sé qué palabra utilizar, me parece eh, deleznable el que alguien sea del color político que sea, porque se han visto de un color y de otro color también, eh, me parece deleznable que con la situación que estamos eh, hayan personas eh, que, hayan, bueno, que se les haya suministrado una dosis sin estar eh, contempla, sin tocarle, vamos, porque mm -hmm. ahora sabes que estamos muy enfocados en sí. los grandes vulnerables y si alguno de ellos lo ha hecho, eh, por mi parte desde aquí me parece deleznable y me parece... Eh, horrorosamente mal, independientemente del color político. Pues Mariola Lagaliana, muchísimas gracias y nos quedamos con ese mensaje. Hay que extremar la precaución para poder rebajar los contagios y proteger a nuestros por, mayores y al personal sí. sanitario. Gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias, Rosmery, por tu llamada. 101.4, Telehealth Radio Marca.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 Mol, buen día. Comenzamos una semana marcada por la situación de poniente, con paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados y viento fuerte de poniente en el último tramo. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, viento flojo que ha evitado las heladas en el sur del Candelch. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 9 grados, mientras que en pedanías como Matola o Derramador se han alcanzado temperaturas mínimas en torno a los 2-4 grados, 6 en La Valla, 3 en Valverde, 9 en Torrellano, 7 en El Altet en Santa Pola una mínima en torno a los 9 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, predominio de cielos despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma de componente terral por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Hoy alcanzaremos temperaturas mucho más bajas que las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 17 grados, en el sur del cambio en torno a los 18-19 grados. Ayer domingo alcanzábamos temperaturas que superaban los 22-23 grados. Para mañana martes, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, eh, viento flojo de componente sur a partir de mediodía, eh, temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados. Y a partir del miércoles, paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados que tan solo nos van a aportar nubosidad y viento. Viento sobre todo para jueves, viernes. El jueves en rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora y el viernes incluso podríamos rozar los 80 km por hora. El miércoles bajarán un poco las temperaturas, valores en torno a los 16 grados, jueves 19 al igual que el viernes que alcanzaremos una temperatura. Temperatura rondando los 19 grados. Hasta luego. Gracias, Vicente. Y ya terminamos aquí nuestro programa La Glorita de este lunes 18 de enero. Volvemos mañana martes. Ahora les dejamos con Rosa Lucas y con la música de Neil Moliner.